Para ir a Paisandú, tenemos a Martín Andrada en línea, que además eh, va a encabezar la lista 326 en Paisandú, rumbo a las municipales, y Anduvo, también unidad popular eh, de convención en estos últimos días, ya proclamando su candidata en este caso. Pero ahora para hablarnos de una realidad de sindical, trabajadores. militantes sindicales Martín, eh, buen día. Buen día, compañero. Eh, eh, les paso con, con el compañero acá... De... Eh, directivo del sindicato de frigorífico, donde lo agrupa ALOEF para que cuenten su situación Correcto Ya Sí, buen día Hernán, te saluda desde Radio Centenario de Montevideo, contanos cuál es la realidad que están viviendo Buen día, soy Nicolás Laenen, el representante de, del sindicato de Casalanca ALOEF Sí, estamos viviendo una situación en, en la cual tenemos un atraso de, de los pagos del de, salario de, del mes de enero. Este, el viernes era el quinto día hábil de, para la empresa depositar el dinero, el dinero de la, del salario. Y ese mismo día nos notificaron que por, a través de, de un mensaje de texto, la jefa personal nos comunicó que posiblemente estaría para este martes o miércoles, La, y, y este, la mitad del salario, no todo el salario, la otra mitad no sabríamos decir cuándo, porque no, no, no nos informaron eso, y esa es la situación. Entonces, nos, como directivo decidimos poner unos carteles afuera de la planta, este, con, repudiando esa, esa situación, y en esa medida estamos. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente tiene este frigorífico en Paysandú, Nicolás? Bueno, la, la última información que dio la empresa, eh, que la dio en la prensa, porque no tenemos, la, la empresa no nos informa exacto la, la cantidad, mm. y no tenemos la, en, la, en cartelera como tiene que tener, este, dio la cifra de 600 empleados. bien. ¿Y, por, ¿Y qué aduce para no estar pagando en tiempo y forma los salarios la empresa? ¿Por qué no lo está haciendo? Bueno, aduce que no tiene dinero, este, que se está relativamente se está trabajando mal, pero este, que aduce que no tiene dinero, que no tiene plata, ah. al caer en el mercado chino se le complicó y por eso eh, justifica eh, que no tiene plata para pagar los salarios. Claro. Aparte, Aparte de los salarios, está debiendo 180 licencias del 2019, correspondiente que tenían que gozar en 2019. Bien. Eh, ¿Igual siguen trabajando todos o hay una situación de, de envíos a seguro de paro, algún, algún tipo de situación de ese tipo? Tenemos eh, trabajadores que están en el seguro de paro, unos 80 más o menos compañeros que están en el seguro de paro total, eh, el resto está cobrando seguro parcial porque tenemos un método en la industria frigorífica que no llegando a los 19 jornales cobramos un seguro parcial. La empresa está usando ese, ese método, pero pues, este, es así. Correcto. Eh, ¿Quiénes son los propietarios del frigorífico? Es una sociedad anónima. El presidente es Eugenio Schneider. Uh -huh. este, ...gerente Carlos Mauro Fuidio ¿Pero son uruguayos los propietarios? Sí, sí, son uruguayos. Bien, ¿y qué medidas se van a proseguir haciendo ustedes? ¿Qué se plantean hacer, Nicolás? Bueno, nosotros la medida que decidimos hacer es... Eh, ...solamente poner carteles nomás... Este, ...la gente sigue trabajando... ...no tenemos... ...o sea, no, no estamos en conflicto ni nada... Este, uh -huh. ...solamente estamos denunciando con cartelera a través de la prensa, a través del Ministerio de Trabajo y este, so, solamente eso la gente eh, la dejamos trabajar está libre de entrar a trabajar este, no, no queremos perjudicar a la gente ¿Hay algún, ¿Hacen algún tipo de contacto a nivel de, de Federación de la Federación Sindical, a nivel de FOICA? Eh, si bien había una realidad a veces de, de distintas coordinaciones dentro de lo que es FOICA, ¿ustedes han apelado a, al gremio a nivel central? Primero te paso a explicar eh, de, por qué decidimos esta situación eh, de, de hacer estos carteles y eso. Sí. Porque, eh, en, en planta somos, el, ya te dije de esos trabajadores, lo cual solamente somos 43 agremiados al al al, al, al OEF, perdón, uh -huh. este eh, somos el sindicato que está afiliado al PCNT, este somos solamente 43 personas uh -huh. y este de ahí entonces como para no dej dejar que la que la empresa que la otra gente trabaje y le, la gente nuestra pierda y está trabajando, por ejemplo, en enero trabajó solamente 40 horas, este, decidimos este, que la, los afiliados trabajaran. Estamos solamente los directivos a, tomando esta medida. Uh -huh. O sea, la gente nos acompaña, cuando sale de trabajar nos acompaña un rato y, este, lo, y después cuando tiene que entrar a trabajar entra eh, sin ningún problema y de, con respeto a nivel nacional, sí, ya hicimos los contactos correspondientes a eh, nivel federación ya estamos todos coordinados y no se descarta si esto continúa así, no se descarta tomar otras medidas a nivel federación bien, bien eh, Nicolás, te agradecemos y la radio desde Montevideo, bueno, a través de nuestros compañeros también allá en Paysandú, quedamos a la orden para seguir difundiendo esta lucha que están desarrollando ustedes. ¿eh? Dale, muchas gracias por el contacto. Nos pasás con, con Martín, por favor, para cerrar esta comunicación con Martín Andrada, que como Ángeles decía, también Martín es trabajador de muchos años en el área de eh, Curtiembre, en el sindicato además de Curtidores. Martín. Sí, compañero. Bueno, un comienzo bueno. movido de, del año también en la realidad de los trabajadores en Paysandú. No, sin duda, ¿no? Y este gremio que ha sido golpeado siempre, ¿verdad? Ah, por esta empresa ha tenido grandes luchas y, y bueno, como decía el compañero, ahora están trabajando eh, 40 horas en el mes. Eh, es imposible que, que se pueda eh, ¿cómo es? subsistir de esta manera, ¿verdad? Claro. Y con los seguros de par. Es muy complicada la situación hay que saludar la lucha de estos compañeros, ¿verdad? Por eso ellos no habían tomado algunas medidas en concreto porque prácticamente irían al muere, ¿no? Por, por, por la diferencia que tienen de, de la organización. Acá Neider siempre ha aplicado el tema de, de represión y, y a, le ha llegado mucho a la gente, ¿no? Y también le ha llegado mucho a la gente, pero con complicidad de, la, de las autoridades, ¿no? Porque las denuncias echan en el ministerio, a nivel judicial, siempre se le han hecho y, y bueno, y el hombre sigue incumpliendo, la empresa sigue incumpliendo, sigue tomando represalias con los trabajadores, a los sindicalizados son horas menos que le, que le, que le da de trabajo. Así que bueno, eh, esperemos que, que las denuncias prosperen y, y bueno, también los compañeros nos estaban manifestando que les, les descuentan el sobre... La, la cuota sindical y no se, no se, la, no se la paga al, al gremio tiene el descuento de hecho también vienen los descuentos de ANDA por ejemplo y, y no le hace los lo, lo pagos a ANDA hay gente en, en, en, adentro de la fábrica que hace seis meses no, no puede sacar en los comercios porque ANDA los tiene cortados, pero no es porque no quiera pagar, sino que el hombre lo descuenta a la gente pero no paga la, a la institución Todo un problema, ¿no? Tremendo, tremendo. Martín, lo seguimos en cualquier momento y otros temas, por supuesto, que tenemos eh, pendientes para conversar contigo en otra oportunidad. Gracias por este contacto. Bueno, agradecimientos si somos nosotros y bueno, estamos a las órdenes. Un abrazo a todos por allá. Que pasen bien.